El tema, las soluciones no son mágicas, estamos hablando simplemente lo del plan director, 3.000 millones de pesos, o sea, como dijo el gobernador, la provincia no tiene esa plata tampoco, menos el municipio, eh, estás en una ciudad que no se planificó, una ciudad donde no se invirtió y tenemos que trabajar por la solución definitiva, donde tenés que hacer los estudios, nadie te da la plata si no tenés los estudios. Hoy el gobierno provincial está licitando contratación de profesionales para hacer los estudios, para hacer los proyectos, para hacer las obras del plan de mitigación. Para tener una idea, ¿por qué se están contratando los profesionales para hacer los estudios? Porque no había estudios de nada en el municipio de Santa Rosa. te eh, imaginas otra ciudad en términos de protección? Lo que me imagino es o sea, una ciudad más destruida, puede ser. ¿Por qué más destruida? Cuando se van a empezar las obras, se va a abrir toda la ciudad. La realidad es esa. Eh, no, ¿Vieron lo que es la, era la Chile? estas obras proyecto vas a otra más, más? El tema es, estas obras no se finalizan ni siquiera en un periodo. Eh, lo, importan, lo importante... no se cumpliría ni siquiera de Nación. No, es que Nación está... ¿Cuál es el problema? Nación tomó como prioridad Santa Rosa y Bariloche para hacer, por el tema de la emergencia sanitaria. El financiamiento está del Banco Interamericano de Desarrollo. La línea de crédito está. ¿Cuál es el problema? Santa Rosa no tenía estudios. No hay nada. Todos estos estudios que tienen su plazo, y eso, son las exigencias que te ponen los organismos de financiamiento para que si, cuando se hace la obra, la obra se haga y se presupueste como corresponde. O sea, Cada uno de los ítems tiene que estar bien analizado qué es lo que se tiene que hacer, cuánto sale, todo, para que cuando empecé, se empiece y se termina. No que empieces la hora y dices que hiciste mal el proyecto y tenés que rehacer todo, porque todo hay burocracia, los organismos multilaterales de financiamiento tienen también una burocracia muy importante. Entonces tenés todas esas exigencias para poder tener el financiamiento. No te dan la plata, vos no me la dan a mí directamente se encargan de controlar y supervisar y que lo que se haga, eh, se haga bien. Era un momento de decir sí. que la prestación de los servicios están al límite, ¿es así? Están al límite, por eso estamos en emergencia sanitaria. Agua, cloaca, desagües fluviales, sistema de, eh, ¿cómo es? de residuos sólidos urbanos, el tema mismo del asfalto, porque el asfalto es una consecuencia de cómo está todo el tema de agua y de cloacas en apafiáticas de la ciudad. Eh, también, o sea, por ejemplo, no sé si han visto la planta de asfalto, eh, la planta de asfalto, bueno, Estamos viendo de conseguir los fondos para adquirir una nueva planta de asfalto, porque una planta obsoleta, en donde la vida útil la terminó hace años, donde la reparás, la ponés en funcionamiento, funciona un par de días, se te rompe de vuelta, eh, o sea, te encontrás por eso, un municipio que ha tenido durante muchos años, ha estado sin inversiones, donde no se ha gestionado, donde no se han conseguido, donde no se lo ha equipado como corresponde, y bueno... El desafío nuestro es poder revertir esa situación. Como te digo, no solo encontramos eso, sino que a la vez encontramos un municipio que ni siquiera podía afrontar el pago de los sueldos, no le pagaba a los proveedores. Y, son, y además no es el mejor momento económico justo para poder enfrentar todas esas situaciones, pero hemos ido acomodando, como te digo, las deudas de los proveedores, enfrentando por nuestra propia cuenta todo el pago de sueldos, a fin de año que muchos pensaban que íbamos a tener problemas para poder pagar también los compromisos que había arreglado la provincia con los gremios, de los bonos pudimos pagar en tiempo y forma, pero como decíamos vamos, o sea, no es que no tenemos voluntad de, todo depende, o sea, de los recursos cómo se va trabajando, y como les digo por suerte estamos más que agradecidos del acompañamiento que hemos tenido de los vecinos hasta El ahora. ¿Con con los producción. trabajadores? Eh, casi no hiciste mención, pero sí hiciste sí, un mega culpa respecto a tu forma de ser. Eh, ¿Va a ser distinto en, esta, en este segundo año de gestión? Eh, El conflicto por ahí con los trabajadores ha sido también eh, de cruces, porque también de cosas que no me gustan, o sea, que mientan. Cuando salían eh, de las redes decíamos una cosa y salían con otra, muchas veces para enardecer, no los trabajadores en sí, sino vamos a decir los grimalistas o sea... Eh. Los representantes. Los representantes, o sea, siempre tengo el mejor diálogo para hablar con cualquiera, no tengo ningún problema, pero cuando te salen con otra cosa para generar más conflicto, y el, soy un vasco también, o sea, y en el eh, el cabrón. En el caso específico de Espacios Verdes, estuviste reunido con la gente de UPCN, ¿qué vas a tomar alguna decisión respecto eh, a Fonso. El pro, no, el problema no es Fonso en sí, el, el problema es lo que se dio que si el, el traslado tampoco fue una decisión de Marcelo. Marcelo es su director. Y nosotros, o sea, en la municipalidad, hay muchas áreas que necesitamos personal. No es, ¿Cuál es? Estamos redistribuyendo el personal de la municipalidad. Vos estás en un área, vos tenés personas con los que tenés mejor relación y otros que por ahí no responden a la expectativa que tenés. Entonces vos, lo que le exigido a los funcionarios es que pongan a esa persona en disponibilidad. ¿Qué significa? Si hay un funcionario, necesita gente y esos empleados le sirve, pasan en esa área a trabajar. No es que disponibilidad que es para prescindir. No, es reasignar recursos porque necesito tener un uso eficiente de los recursos humanos para poder brindar los servicios. Por eso es una de cuestión. Penal y de los ¿Cómo se va a resolver esto? Si yo no soy, si tiene una denuncia penal, esa es la justicia, no soy yo. Bueno, este, Juan Pablo, parte de, el, este, de la nota con Leandro Alto Laguirre, este, se nos extendió un poco esta salida.